Capaz que 20 días o hasta un mes porque van a preparar los alegatos entonces va a haber una, una pausa en, la, en las audiencias que se vienen desarrollando semanalmente para, para pasar a la instancia o sea, de los alegatos de final y no hay duda de que vamos a seguir este eh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 Indefensos, vendados y esposados nos tenían y nos sometían a las torturas hasta ultimarnos digamos. y esa batalla, esa, esa resistencia, eso este la van a tener, la van a tener siempre en, en, en su memoria y en su en su infierno que vivan después. O sea, nosotros vamos a seguir luchando y creemos que estamos en la en nuestro compromiso y nuestra solidaridad con el, con nuestra con la historia de nuestro, de nuestra clase obrera, de nuestros eh, dirigentes y militantes estudiantiles, en, de la lucha de nuestro pueblo estamos comprometidos y estamos tratando de ser lo más coherente posible.